A sangre viva, todos los lunes 7 de la noche, literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitado. escúchanos por radiocartón.com ¿Qué pasa Carlos, todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Les recuerdo estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com Si no nos han escuchado y si no nos van a escuchar, de todos modos estamos guardando los podcasts en la página de radiocartón.com en el cual podemos checar este y otros demás programas, así como su podcast, este, el buen David, este que hoy ya nos debe otras tres preguntas y ya le debemos como otras 600 respuestas, pero ya nos pondremos a mano nos pondremos a mano. Eh, um, iba a hacer la pregunta de, ¿qué hicieron ustedes el día de antier? Sí, antier. No, ayer, ¿verdad? Ayer fue el mismísimo 14 de febrero. Ya casi... Ya cada vez nos acercamos un poquito más, un poquito más a los 500 años de la fundación de Guadalajara. Leve, leve, todavía faltan como unos 20 años, más o menos. Esperemos que todavía exista Guadalajara para para festejar en, es, en, en esas fechas ¿eh? y este o que queden algunos guadalajareños porque este jericayos eh, qué qué más podríamos decirles guanatenses, porque dicen guanatos, este, barrio chinenses, barrio chinenses también, eh, diferentes, diferentes, este, eh, pues eh, nombrecillos, ¿no? Pero bueno, es otra de las cuestiones también que la gente o la sociedad nos hemos impuesto de alguna manera a hacer como una especie de, de sacrificio, de homenaje, de celebración de sumisión también, también ¿no? y de un poco de entrega es eh, el 14 de febrero festejándolo como San Valentín no sé qué habrán hecho ustedes, espero que hayan pasado pues al menos cómodos y no necesariamente bien y pues eh, les recuerdo nuevamente estamos en vivo este es el programa Sangre Viva, estamos en la edición número 111 eh, hace poco ya cumplimos bueno, esta, la semana pasada fue el festejo de los 3 años de programa y 4 años de la radio y pues el día de hoy tenemos eh, para leer y como bien lo dice el título del programa tenemos eh, a los Jorges el día de hoy lo, vamos a leer este cuento eh, de Jorge Ibargüengoyte que se llama El niño triclino y la bella Dorotea y vamos a leer también un par de cuentos de del maestro maestro Jorge Luis Borges vamos a leer algo que se llama La espera y otro que se llama El hombre en el umbral y bueno también este, tenemos algo de música Tenemos también libro de regalo, como ya saben, siempre tenemos libro de regalo aquí en el programa. El día de hoy tenemos una... Eh, simplemente dojearlo, es como una especie de cromada de perilla, pero este supongo que bien hecha, eh, bien editada. Eh, si no saben a qué me refiero, eh, este es un libro que se llama Acercamiento, Acercamientos... A Fernando del Paso, eh, pulida de perilla porque pues es, es la parte de decir, oh vamos, este, qué gran escritor era, no, no estoy diciendo que no lo fuera, pero pues es que evitar esta clase de trabajos eh, como de investigación sin crítica pues es, es eh, no sé es una pulida de perilla, pues así tal cual ese es el nombre literario técnico de esto, no o sea por supuesto que no pues pero, pero bien que lo podría hacer eh, entonces vamos a regalar esto que es un estudio sobre la vida y obra del de escritor Fernando del Paso y este libro es el que regalare, regalaremos el día de hoy Acercamientos a Fernando del Paso que es premio Phil del 2007 que te pasa Phil 2007, pero bueno esto regalaremos el día de hoy Y este um, para comenzar y con el tema es obviamente que les comentamos sobre la, la sumisión, entrega y, este, y complementariedad de lo que la gente sufre un 14 de febrero eh, por aquello de que, pues no sé, no sé específicamente dónde sale la historia de San Valentín Eh, y porque en 14 de febrero, si ustedes sabenlo, si ustedes lo saben, digo perdón, envíenlo, eh, mándenlo como un comentario, como una publicación a la página de Sangre Viva, tanto en Facebook como en Instagram, ya regresamos a, a Instagram. Eh, pueden mandarlo ahí como una publicación, un comentario de oye, este sabes que yo tengo la historia de por qué los 14 de febrero se festejan como San Valentín, y ya ahí me mandan la historia, entonces ya lo leeremos y haremos mención de que han participado en ese programa. Y este. Entonces vamos, o oh, pienso que podríamos pasar a la primera canción del día de hoy Porque pues San Valentín, no sé por qué dicen que es una cuestión de amor eh, Sino que creo que es más de enamoramiento Pero bueno, es un montón de cosas que podríamos leer este, La Llama Doble, el, el Arte de Amar y Un montón de cosas, un montón de cosas Entonces pasaremos a la primera canción Este, Esto es una canción que se pone el 15 de febrero después del catorce, después de las experiencias del catorce, y es una este, canción muy clásica, es una eh, hablando, ¿no? De que a Carlos, este, ¿se puede decir ese dato sobre el, la participación en una obra, este, de la infancia, ¿sí? Ve okay, cómo vamos a ligar esto eh, Hablando de que hoy es 15 Porque mañana, digo ayer fue 14 Y entonces alguien este, sufrió un hecho lamentable Y entonces digamos que en aquel entonces Si es que realmente ocurrió Al buen José no le bailaron sabroso ¿no? Y entonces puso esta canción precisamente de Nazaret que se llama Love Hearts entonces ¿ah? ¿Ah, como se hiló todo eso no, no pensé que se pudiera vamos a escuchar entonces esto de Nazaret que se llama Love Hearts y regresamos para iniciar el con A Sangre Viva número 111 El niño triclinio y la bella dorotea por jorge barwangoitia el niño triclinio vivía con su papá su mamá y cuatro hermanas no tenía amigos en la escuela porque sus compañeros de clase se burlaban de él por llamarse triclinio con sus hermanas no jugaba porque ellas eran mayores y tenían novio triclinio se divertía solo en las tardes subía al tejado de la casa y se acostaba boca arriba a ver sus pilotes en el, en el cielo azul. En las noches de luna trepaba en el mezquite que había en el corral y desde allí veía cómo una familia de cacomixtles cazaba gallinas en los corrales de Junto. A veces cogía una concha marina que un pariente había traído de Veracruz y que servía para trancar una puerta. Se la ponía contra la oreja y oía el ruido del mar. Como Triclinio era el más chico de la familia y el único hijo hombre, estaba encargado de acompañar a sus hermanas cuando salían con sus novios. Las cuatro hermanas, los cuatro novios y Triclinio siempre salían juntos. Cuando iban al cine, ocupaban una fila entera de butacas. Cuando iban a la Alameda, se sentaban en la banca más grande. Cuando entraban en la nevería, había que juntar tres mesas y cuando salían a dar la vuelta en la plaza de armas, ocupaban todo el ancho de la banqueta. Los novios de las hermanas eran muy generosos con Triclinio. Le regalaban palomitas en el cine, caramelos en Alameda, helados de tres sabores en la nevería y dulces de cajeta y chocolate en la plaza de armas. Los papás estaban muy contentos con sus hijas, las hijas con sus novios, los novios con ellas y Triclinio con lo que le regalaban los novios de sus hermanas. Es decir, todos eran felices. En abril... Poco antes de que empezaran las siestas del pueblo, llegó un telegrama. El papá, la mamá, las hijas, los novios y Triclinio se juntaron en el comedor para saber lo que decía. El papá rompió el sobre, sacó el telegrama y leyó. Llegó el jueves en el camión de las siete y media, firmado la bella Dorotea. Todos quedaron encantados con la noticia. «¡Viene nuestra sobrina de México!» Dijeron los padres, nuestra prima, dijeron las hijas La bella Dorotea, dijeron los novios Triclinio cogió, cogió la concha que estaba atrancando la puerta Y poniéndosela contra la oreja, oyó el ruido del mar Los padres, las hijas, los novios y Triclinio Fueron a la terminal a recibir a la bella Dorotea Cuando llegó el camión y se bajó de él la bella Dorotea Los focos de la luz eléctrica se volvieron más brillantes. La sinfonola tocó la marcha nupcial y a todos los presentes se les abrió la boca y se les escurrió la baba. La bella Dorotea venía vestida color salmón. Era blanco como la leche, tenía ojos de sabache y dientes de perla. Pero lo mejor era el cabello, rubio, platino y arreglado en forma de panal de abejas. —¡Es como una reina! —exclamaron a coro los novios de las hermanas de Triclinio. Se fueron a la casa y después de la cena, los cuatro novios enseñaron a la bella Dorotea como poniéndose contra la oreja de concha que estaba atrancada a la puerta, se oía el, el ruido del, del mar. Todo cambió en la casa a partir de ese momento. Cuando la familia iba al cine, se sentaban en dos filas, en una los cuatro novios con la bella, En la otra, los cuatro hermanas con Triclinio. En la Alameda se dividían en dos bancas, en la nevería en dos mesas, en la plaza de armas en dos grupos. A veces, las hermanas de Triclinio sollozaban y a, nadie volvió a, y, y a él nadie volvió a regalarle nada. En la villa de Rotea, con su cabello rubio platino, no solo conquistó a los novios de las hermanas de Triclinio, sino a todos los hombres del pueblo. Por las calles la seguían. Cada noche le llevaban dos o tres gallos y en las esquinas se peleaban a navajazos por ella. Sí, o sea, es, es, o sea claro, ¿no? Lo usual. Tanto éxito tuvo la villa que lanzó su candidatura para la reina de las fiestas y todos iban, todos decían que iba a ganar de seguro. Está bien chido este, rotea por todos lados, ¿no? Casi como... Eh, o sea, te... La noche de luna llena, Triclinio subió al mezquite para ver a los cacomixles. Estaba esperando a que empezara a que empezara la cacería cuando se encendió la luz de una ventana que queda a la altura de la rama en que él estaba trepado. A través de la ventana, vio a la bella Dorotea que que acababa de llegar de un baile. Triclinio vio cómo la bella Dorotea soltó el peinado en forma de panal de abejas y como una vez suelto, el pelo color platino cayó como una cascada que llegaba hasta las corvas de la bella. Un momento después, vio como la bella se quitó la cabellera, y después de cepillarla, la colgó de un perchero. No era suya, era postiza. La bella Dorotea era completamente calva. El triclino bajó del árbol y entró a la casa en busca de alguien a quien contarle lo que acababa de ver. No había nadie despierto Su papá, su mamá y sus hermanas Roncaban Triclinio no podía más con el secreto Necesitaba compartirlo Tomó la concha que estaba Trancando la puerta Y poniéndosela cerca de los labios dijo La bella Dorotea Es calva como mis nalgas Después dejó la concha en su lugar Y se fue a acostar No pudo dormir porque empezó el vendaval, nadie pudo dormir ya más esa noche en aquel pueblo, los dormidos despertaron y los despiertos no lograron pegar el ojo, dicen que el viento que azotó la población aquella noche hacía ruido como el del mar, pero las olas cantaban y decían, la bella Dorotea es calva como mis nalgas, la bella Dorotea es calva como mis nalgas, la bella Dorotea es calva como mis nalgas, etcétera, etcétera, etcétera, la bella Dorotea tomó un camión al amanecer, nadie volvió a saber de ella, y en adelante todos vivieron felices. Sí, es, es, es, es buenazo, ¿no? Jorge Ibarwengoite así. Es, yo creo que este es un cuento que sí, este Eh, habríamos de contarnos más seguido ¿no? O sea, como la gente que se cuenta chistes Y los narradores orales este, El niño triclinio Y la bella Dorotea Buenas Bueno, este, ya escuchamos algo De Nazaret Esto que se llama Love Hearts Pero antes de pasar a la siguiente canción eh, Vamos a decir algunas rápidas Efemérides, sin ahondar tantísimo En ello, solo recordando que eh, 15 de febrero Pero de 1781, desafortunadamente, desafortunadamente, fallecía el poeta alemán Goldhund Gold, Gold Efraim Lessing. Que si no, han, si no han leído nada de él, búsquenlo en internet. Buenísimo, buenísimo. Tenemos también que desafortunadamente un 15 de febrero de 1932, fallecía nada más y nada menos que la actriz y dramaturga británica Minnie Maddern Fiske. O Fisk, que pues de británica, ¿no? Vamos, o sea, nosotros pronunciándolo como alemán, ¿no? como, bueno, Fisk, este si quieren. Pero también búsquenla, búsquenla, les repito, Mini, o sea, como de, como de mini mouse, eh, Modern, con doble D, eh, Fisk, o sea, Fiske, pues. Pero búsquenla, búsquenla también. Este, dramaturga, muy buena, muy buena. Eh, tenemos también Eh, otra fecha que un 15 de febrero, pero de 1965, fallecía el tan, tan, tan, tan conocido y trascendental este cantante estadounidense Nat King Cole, que desafortunadamente el día de hoy no preparamos una canción de, de él, pero probablemente el, programa, el siguiente programa tengamos algo de Nat King Cole. Eh, pues qué podríamos recomendar lo que sea así la canción que busquen de él hasta las más conocidas o hasta las que no hasta las que ustedes creen que no se puedan bailar de él de todos modos pónganlas Nat King Cole eh, recomendación tenemos también este otro cantante pero este cantante y guitarrista de Estados Unidos eh, otro 15 de febrero pero de 1968 solo tres años después del fallecimiento de Nat King Cole fallece Little Ward Eh, Little Walter, perdón, eh, que es cantante y guitarrista de blues, también de Estados Unidos, eh, búsquenlo también, este, básico. Tenemos también otro, otro este, lamentable suceso, el eh, otro 15 de febrero, pero ya del 2006 es que eh, la poeta estadounidense Barbara Guest eh, fallecía, ¿no? Pero también, búsquenla, buenísimos todos estos autores. Es, yo creo que Eh, si pueden descargar archivos o si en algún momento tienen la oportunidad de comprarse un libro y que les llegue a su casa, búsquenlo, de verdad. Eh, tenemos también otra fecha, este sí ya es eh, pues una muy buena noticia, ¿no? que un 15 de febrero, pero de 1564, este, nacía aquí el abuelo del, del estimado Carlos, eh, el señor Galileo Galilei, ¿sí? O sea... Sin embargo, se mueve, ¿no? O sea, es como, ¿y a mí quién me va a decir que no? Eh, matemático, físico y astrónomo y otro montón de buenísimas cosas, este italiano, Galileo de Ley, creo que no solamente se ve en la parte de, de historia, creo que también, o sea, en la historia así como universal, sino creo que también específicamente en las cuestiones de física, ¿no? Y digo, o sea, también por la parte de, de todos sus estudios y, y desarrollos, ¿no? Pero, eh, pues, ahí sí... Lo que quieran leer del tanto tanto biografía como eh, su aporte a las cuestiones de, de matemáticas y de física, pues es buenísimo, ¿no? Y creo que es también muy entretenido saber sobre ello, ¿no? eh, Tenemos entonces la siguiente canción, eh, porque hoy ya es 15 y ayer alguien, alguien, este... Yo como su ramo de flores era tirado a la basura. Vamos a escuchar algo de The Beatles, <ríe> sí. <ríe> ¿Cómo este Christ in Spanish"? <ríe> no sé los subtítulos. Este, vamos a escuchar esto que se llama "Love Me Do" de Beatles y regresamos con la sangre viva. La espera el coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noreste no había dado las 9 de la mañana el hombre notó con aprobación las manchas los manchados plátanos el cuadrado de tierra al pie de cada uno las decentes casas de balconcito la farmacia antigua los desviados rombos de la pinturería y ferretería un largo y ciego, ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente el sol reverberaba, más lejos, en unos invernéculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales, y que en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de losa, Breslaua. Los judíos estaban desplazando a los italianos, que habían desplazado a los criollos, mejor así el hombre prefería no alterarse con gente de su sangre el cochero le ayudó a bajar el baúl, una mujer de aire una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta desde el pescante. El cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el en el hotel de melo. El hombre le entregó cuarenta centavos y en el acto sintió. Tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado, de, y he dejado ver que me importa esa equivocación. Precedido por la mujer, atravesó el saguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado, reservado daba, felizmente, al segundo. La cama era de hierro que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Había, asimismo, un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesín con grandes pavorreales repetidos de cola desplegada la única puerta daba al patio fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl todo lo aprobó el inquilino aunque la mujer le preguntó cómo se llamaba dijo villari no como un desafío secreto no para mitigar una humillación que en verdad no sentía sino porque ese nombre lo trabajaba porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo, ciertamente, el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor Villari, al principio, no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir, un rato, al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las tres cuadras. No pasó nunca de la última fila. Siempre se levantaba un poco antes de la final de la función. Vio trágicas historias del AMPA. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin duda, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no lo advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena para él. Docilmente trababa de que le gustaran las cosas quería adelantarse a la intención con que se las mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje de arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba la puerta a una de las sillas y mateaba con seriedad, puesto los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de, de Altos. Años de soledad. Habían enseñado le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales pero no hay un día ni siquiera de cárcel o de hospital que no traiga sorpresas en otras reclusiones había cedido la tentación de contar los días y las y las horas pero esta reclusión era distinta porque no tenía término salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari también era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba, porque no acababa de entender si parecía el alivio o, a la o se parecía la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables, había deseado muchas cosas con amor sin escrúpulos esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer, ya no quería cosas particulares, solo quería perdu perdurar, no concluir, el sabor de la hierba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio, eran suficientes estímulos, había en la casa un perro lobo, ya viejo, Villari se, amist se amistó con él, le hablaba en español, en italiano, y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pas pasado enseguida. Su fatiga, algún día, se pareció a la felicidad. En esos momentos no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblado una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió, recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari, al día siguiente, mandó buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio del Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver al cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria a es. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari, esa noche, se repitió que no los conocía. Sin embargo, cuatro o cinco días pasaron antes que saliera a la calle entre los libros del estante había una divina comedia con el viejo comentario de andreoli menos urgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber villaria cometió la lectura de esa obra capital antes de comer leyó un canto y luego un orden riguroso las, en orden riguroso las notas no juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales, y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Riggieri. Los pavorreales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces, pero el señor Villari no siguió nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo, o eran los tres a un tiempo el desconocido que lo había empujado, o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño, él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz Y es verdad que es un cajón que en ese cajón guardaba un revólver. Y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño. Y en otro sueño, el ataque se repetía. Y en otro sueño, tenía que volver a matarlos. Y en otro sueño, volvía a sacar el revólver. Y en otro sueño, volvía a despertar. Entonces, Inception. Inception, claro. Una turbia mañana del mes de julio. La presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajo los ojos como si el peso de las armas lo encorvaran. Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado, por fin con una señal les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? ¿O, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar, a la misma hora? En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. ¡Pum! O sea... ¡Wow! Al final, eso que tanto estuvo soñando parece que se volvió realidad, pero dijo, no, no, no. Este, no lo voy a... Así como, como que no le voy a asustar y no lo voy a padecer si me volteo y creo que estoy durmiendo otra vez. O sea, si en, en los mismos sueños pasaba que despertaba y tomaba el arma y luego iba y los mataba y, y pero dentro de ese sueño despertaba en otro sueño que a veces los mataba y a veces ellos lo amenazaban y luego despertaba otra vez y luego se volvió a dormir pero siempre dentro de un sueño entonces ya que pasa en la realidad dice no, no, no, esto también tiene que ser un sueño <risa> espero y no, por eso dice al final en esa magia estaba Cuando lo borró la descarga Boom Literal Hablando de descargas Y de odios eh, Pasaremos pues a la siguiente canción del día de hoy Estamos cerca del final Estamos cerca del final Solo les recuerdo que el día de hoy vamos a regalar Este libro que se llama Acercamientos a Fernando del Paso Premio, premio Phil del 2007 Eso es lo que vamos a regalar El día de hoy sí, este, este libraco, este librazo Eh, pero no sin antes escuchar esta muy bonita canción, muy muy bonita canción, eh, que en español se llamaría este Me odio, este, por haberte amado, porque pues hoy es 15 ¿no? ayer mucho Soldado Caído, ayer este operaciones especiales ahí para recoger eh, heridos de todo tipo, ¿no? tanto de, de orgullo como, como de cartera, como de, como de lo que sea, ¿no? como de sonrisas. Bueno, este vamos a escuchar a la, a la gran gran gran señora este del rock Joan Jett and the Heartbreakers y escucharemos esto que se llama I Hate Myself for Loving You. Y regresamos con más de Sangre Viva. El hombre en el umbral Pio y Cázares trajo de Londres un curioso puñal de hoja triangular y empuñadura en forma de hacha. Nuestro amigo Christopher Dewey el consej del Consejo Británico dijo que tales armas eran de uso común en el Indostán. Ese dictamen lo alentó a mencionar que había trabajado en aquel país entre las dos guerras Ultra Auroram et Gangen recuerdo que dijo en latín equivocando un verso de juvenal de las historias que esa noche contó me atrevo a reconstruir la que sigue mi texto será fiel líbreme a la de reconstruir y tener la tentación de añadir breves rasgos circunstanciales o de agravar con interpolaciones de kipling el cariz exótico de este relato este por lo demás Tiene un antiguo y simple sabor que sería una lástima perder al caso el de las mil de una noches. <coughs> La exacta geografía de los hechos que voy a referir, muy poco. Además, ¿qué precisión guardan en Buenos Aires los nombres de Amritsad o de Ud. Básteme, pues, eh, decir que en aquellos años hubo disturbios en una ciudad musulmana y que el gobierno central envió a un hombre fuerte para imponer el orden. Ese hombre era escocés, de un ilustre clan de guerreros, y en la sangre llevaba una tradición de violencia. Una sola vez lo vieron mis ojos, pero no olvidaré el cabello muy negro, los pómulos salientes, la ávida nariz y la boca los anchos hombros y la fuerte estatura o satura de vikingo. David Alexander Glencairn se llamará esta noche en mi historia. Los dos nombres convienen porque fueron de reyes que gobernaron con un cetro de hierro. David Alexander Glencairn, me tendrá que habituar a llamarlo así, era lo sospecho un hombre temido. El mero anuncio de su advenimiento bastó para apaciguar la ciudad. Ello no impidió que decretara diversas medidas enérgicas. Unos años pasaron. La ciudad y el distrito estaban en paz. Sikhs y musulmanes habían depuesto las antiguas discordias y de, y de pronto Glencairn desapareció. Naturalmente, no faltaron rumores de que lo habían secuestrado o matado. Suena como a Veracruz. Estas son las... Estas cosas las supe por mi jefe. Porque la censura era rígida y los diarios no comentaron, ni siquiera registraron, que yo recuerde, la desaparición de Glencarn. No, suena, sí suena a México así, pero acá, Chihuahua. Un refrán dice que la India es más grande que el mundo. Glencairn, tal vez imponente en la ciudad que pues, una firma al pie de su decreto le destinó, era una mera cifra en los engranajes de la administración del imperio. Las pesquisas de la policía local fueron del, tono va, del todo vanas. Mi jefe pensó que un particular podría infundir menos recelo y alcanzar menos, mejor éxito. Tres o cuatro días después, las distancias en la India son bastante generosas, yo fatigaba sin mayor esperanza las calles de la opaca ciudad que había escamoteado a un hombre. Sentí, casi inmediatamente, la infinita presencia de una conjuración para ocultar la suerte de Glencairn. No hay un alma en esta ciudad, pude sospechar, que no sepa el secreto y que no haya jurado guardarlo. Los más interrogados profesaban una ilimitada ignorancia. No sabían quién era Glencarn. No lo habían visto nunca. Jamás oyeron hablar de él. Otros, en cambio, lo habían divisado hace cuarto de hora hablando con fulano de tal y hasta me acompañaban a la casa en que encontraron se encontraban los dos y en la que nada sabían de ellos o acababan de dejar en ese momento o a alguno de esos mentirosos precisos le di a alguno de esos mentirosos precisos le di un puño en la cara los testigos aprobaron mi desahogo y fabricaron otras mentiras no las creí pero no me atrevía a desoírlas. Una tarde me dejaron un sobre con una tira de papel en la que había unas señas. El sol había declinado cuando llegué. El barrio era popular y humilde. La casa era muy baja. Desde la acera entreví una sucesión de patios de tierra y hacia el fondo una claridad. En el último patio se celebraba no sé qué fiesta musulmana. Un ciego entró con un laúd de madera rojiza. A mis pies, inmóvil como una cosa se corrucaba en el umbral un hombre muy viejo. Diré cómo era, porque es parte esencial de la historia. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Largos harapos lo cubrían, o así me pareció. El turbante que le rodeaba la cabeza era un no nomás. En el crepúsculo alzó hacia mí una cara oscura y una barba muy blanca. Le hablé sin preámbulos, porque ya había perdido toda esperanza de David Alexander Glencairn. No me entendió. Tal vez me oyó. O tal vez no me oyó. Yo hubo de explicar que era un juez y que yo lo buscaba. Sentí, al decir estas palabras, lo irrisorio de interrogar a este hombre antiguo, para quien el presente era apenas un indefinido rumor. Nuevas de la rebelión o de Akbar podrían dar a este hombre, pensé pero no de Glencairn. Lo que me dijo confirmó esta sospecha. ¿Un juez? Articuló con débil asombro. ¿Un juez que se ha perdido y lo buscan? El hecho aconteció cuando yo era niño. No sé de fechas, pero no había muerto aún, ni Carl Sain, Nicholson, ante la muralla de Delhi. El tiempo que se fue queda en la memoria. Sin duda, soy capaz de recuperar lo que antes pasó de recuperar lo que antes pasó dios había permitido en su cólera que la gente se corrompiera llenas de maldición estaban las bocas y de engaños y fraude sin embargo no todos eran perversos y cuando se pregonó que la reina iba a mandar a un hombre que ejecutaría en este país la ley de inglaterra los menos malos se alegraron porque sintieron que la ley es mejor que el desorden Llegó el cristiano y no tardó en precavir y oprimir, en paliar delitos abominables sin verdad y en vender decisiones. No lo culpamos. Al principio, la justicia inglesa que administraba no era conocida de nadie y los aparentes atropellos del nuevo juez correspondían acaso a válidas y arcanas razones. No tendrá justificación en su libro, queríamos pensar, pero su afinidad, como todos los malos jueces del mundo era demasiado notoria y al fin hubimos de admitir que era simplemente un malvado. Llegó a ser un tirano y la gente pobre, para vengarse de la errónea esperanza que alguna vez pusieron en él, dio en jugar con la idea de secuestrarlo y someterlo a juicio. Hablar no bastaba. De los designios tuvieron que pasar a las obras. Nadie, quizá, fuera de los muy simples o de los muy jóvenes, creyó que ese propósito, temer, de ese propósito temerario podría llevarse a cabo. Pero miles de Sikhs y de musulmanes cumplieron su palabra y un día ejecutaron, incrédulos, lo que a cada uno de ellos había parecido imposible. Secuestraron al juez y le dieron por cárcel una alquería en un apartado arbal. Después apalabraron a los sujetos agraviados por él o en algún caso, a los huérfanos y las viudas, porque la espada del verdugo no había descansado en aquellos años. Por fin, esto fue quizá lo más arduo. buscaron y nombraron un juez para juzgar al juez. Aquí lo interrumpieron las mujeres que entraban en la casa. Luego prosiguió lentamente. Es fama que no hay generaciones que no incluya cuatro hombres rectos que secretamente apuntalen en el universo y lo justifican ante el Señor. Uno de sus varones hubiera sido el juez más cabal, pero ¿dónde encontrarlos si andan perdidos por el mundo y anónimos y no se reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben el alto ministerio que cumplen? Alguien entonces descubrió que si el destino no vedaba a los sabios, había que buscar a los insensatos. Esta opinión prevaleció. Alcoranistas, doctores de la ley, Sikhs que llevaban el nombre de leones y que adoran a un dios, hindúes que adoran muchedumbres de dioses, monjes de Mahavira que enseñan que la forma del universo es la de un hombre con las piernas abiertas, adoradores del fuego y judíos negros integraron el tribunal pero el último fallo fue encomendado al arbitrario al árbitro de un loco aquí lo interrumpieron unas personas que se iban de la fiesta de un loco repitió para que la sabiduría de dios hablara por su boca y, aver, y avergonzara las soberbias humanas Su nombre se ha perdido o nunca se supo, pero andaba desnudo por estas calles, cubierto de harapos, tocándose los dedos con el pulgar y haciéndose mofas en cada uno de los árboles. Mi buen sentido se reveló. Dije que entregar a un loco la decisión era invalidar el proceso. El acusado aceptó al juez. Fue la contestación. ¿Acaso comprendió que dado el peligro que... Los conjurados corrían si los dejaban en libertad. Solo de un loco podían no esperar sentencia de muerte. He oído que se rió cuando le dijeron quién era el juez. Muchos días y noches duró el proceso, por el, lo crecido del número de testigos, claro. Se cayó. Una preocupación lo trabajaba. Por decir algo pregunté, ¿cuántos días? Por lo menos 19, replicó gente que se iba de la fiesta lo volvió a interrumpir el vino estaba vedado a los musulmanes pero las caras y las voces parecían de borrachos uno le gritó algo al pasar Diecinueve días precisamente rectificó el perro infiel oyó la sentencia y el cuchillo se cebó en su garganta al hablaba con alegre ferocidad con otra voz dio fin a la historia murió sin miedo —En los más viles hay alguna virtud. —¿De dónde ocurrió lo que está contando? —le pregunté. —¿Es una alquería? —Por primera vez me miró en los ojos. Luego aclaró con lentitud, midiendo las palabras. —Dije que en una alquería le dieron cárcel, no que lo juzgaron ahí. —En esta ciudad lo juzgaron, en una casa como todas, como esta. —Una casa no puede diferir de otra—. Lo importante es saber si está edificada en el infierno o en el cielo. Le pregunté por el destino de los conjurados. «No sé», me dijo con paciencia. «Estas cosas ocurrieron y se olvidaron hace ya muchos años. Quizá los condenaron los hombres, pero no Dios». Dicho lo cual, se levantó. Sentí que sus palabras me despedían y que yo había cesado para él. Desde aquel momento... Una turbia hecha de hombres y mujeres de todas las naciones del Punjab se desbordó rezando y cantando sobre nosotros y casi nos barrió. Me azoró que de patios tan angustos, que eran poco más largos que zaguanes, pudiera salir tanta y tantísima gente. Otros salían de las casas del vecindario. Sin duda habían saltado las tapias. A fuerza de empujones e imprecaciones me abrí camino. En el último patio me crucé con un hombre desnudo, coronado de flores amarillas, a quien todos besaban y agasajaban, y con una espada en la mano. La espada estaba sucia, porque había dado muerte a Glencairn, cuyo cadáver mutilado encontré en las caballerizas del fondo. ¿Murió? Un juez, para un juez. Vaya, vaya. Bueno, este estos par de cuentos que acabamos de leer son de Jorge Luis Borges, que aparecen en este libro llamado El Aleph. Que si no han leído Borges, yo creo que se pueden leer lo que quieran de él, así este de cuentos, de cuentos. Yo, yo sí recomiendo siempre más eh, la narrativa de, de Borges, que cualquier cosa que intentó hacer eh, llamada poesía. Digo intentó porque no sé, es como es muy cuadrado es muy muy muy frío muy no sé es muy extraño es muy extraño creo que es mucho mejor este su narrativa pero bueno cada quien igual la recomendación ahí está este hoy leímos algo de los jorges Jorge Barahuen y Jorge Luis Burges eh, que bueno pues este no sé el, el cuento del niño triclinio estuvo genial y este, a, vamos a tratar de tenerlo aquí en varias ocasiones pero les recuerdo el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama acercamientos a Fernando del Paso que no sabemos exactamente por qué pero pues también porque pues este eh, demagogia y esas cosas hacen que esto sea un premio Phil del 2007 no porque esté mal hecho sino porque ah, bueno eh, y para regalar este libro del día de hoy eh, la pregunta es muy sencilla muy muy muy sencilla, ya saben eh, mándenos sus comentarios, sus quejas, sugerencias eh, post, sugerencias de, de música, de libros de, de películas, de pinturas de lo que quieran, Este o pueden venir a hablarnos de algún proyecto que tengan o que este les haya gustado mucho también eh, pueden venir a contarnos también cómo han este, sobrevivido Eh, literariamente a todas estas eh, como podemos decir cuarentenas o sea ya van como varias podemos decir que van como como once o algo así eh, aventuras aventuras este cómo flipantes aventuras de... las, flipantes aventuras. La, las flipantes aventuras de las pandemias este eh, no, no sé cómo no sé cómo terminar eso ¿no? Eh, del del pequeño botón o algo así no sé no sé exacto exacto las flipantes aventuras del del botón coronado ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? tío joder bueno este Eh, nuevamente les recuerdo que vamos a regalar esto que se llama acercamientos a Fernando del Paso y la pregunta es muy muy sencilla este, díganos cuáles son sus tres cuentos favoritos de Jorge Luis Borges y listo con eso se estarán ganando este libro del día de hoy Que sí, lo, lo mencionamos al principio de, del programa, que es este un pulidón de perilla, pero bueno, pues este cada quien hace los libros como puede. Eh, acercamientos a Fernando del Paso, pre, premio Phil 2007. Este, ¿Qué te pasaba, Phil? O sea, ¿qué te pasa, Phil? Pero bueno, eh, mándenos su respuesta a la pregunta, ya saben. Díganos cuáles son sus tres cuantos favoritos de Jorge Luis Borges. Y ya con eso estarán ganando el libro de regalo del día de hoy les recuerdo que pueden estar con, en contacto con nosotros en la página de Radio Cartón en Facebook en la página de a Sangre Viva en Facebook en el, en la página de Instagram de A Sangre Viva también y ahí pueden mandarnos sus publicaciones o sus mensajes para ganarse el eh, premio de regalo de esta semana, tienen toda la semana para participar y bueno pues este creo que sería todo por el día de hoy, vamos a cerrar con una canción, es que también tiene algunas referencias a que ayer, este, pues algunos, este, tuvieron la la gran osadía, o sea está bien ¿no? de ir a ¿cómo, cómo, ¿cómo es esta frase? de ir a entregar algo que no tienes a alguien que no lo quiere pero bueno <ríe> este, quien cerramos este programa, les recuerdo estamos sí, pues es que si sí va la frase ¿no? De, que, de dar algo que no tienes a alguien que no lo quiere este la vida bueno eh, muchas gracias por escucharnos esperemos que tengan una buena semana los dejaremos con algo de Doro Page que se llama Save My Soul eh, muchísimas gracias esto fue A Sangre Viva número 111 los recuerdo este, pueden escuchar este podcast y de los demás programas que ocurren aquí en Radio en la página de Radio eh, pues nada este, avéntaselas, déjaselas caer, Charlie. Este, gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.